This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. ons en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por conexión abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dichos años consecutivos haciendo esto. Que hemos llamado Revolución Sonora. ¿eh? Buenas noches a todos los que están escuchando. Hemos regresado después de un sábado de mucho holgorio. Mucha fiesta. Mucha alegría. Mucha alegría. Muchas ganas de seguir festejando. Nos quedamos con ganas. Eh, y bueno. Pero la verdad es que la pasamos muy bien en la fiesta de conexión abierta. ¿No Viste se va? que hay veces que uno piensa que. La noche tendría que seguir y seguir y sí. seguir y seguir hasta el infinito. Es verdad, muy buena la fiesta, estaban todos, todos los programas. Eh, bueno, muy buena también eh, la entrega de diplomas que se hizo mucho más temprano que la fiesta que se había hecho en el Club Dorado. La entrega de diplomas a cargo de Adrián Bisanzo junto con Daniela Ferrín que son parte de la institución de conexión de la abierta. la organización. Muy buena la organización. Este, la verdad que un evento de la madre, ¿no? Yo decir? quiero destacar en ese evento tan grande eh, el aplauso que recibió el operador Muy nuestro, bien. Federico Canesa. Es verdad. Una ovación en no. el momento que sonó su nombre. Cuando lo nombraron, la gente se levantó La gente hizo la ola Una cosa increíble En el auditorio acá de La UAI, La gente empezó a hacer la ola Desde el director de la universidad Se levantó, hizo la ola Pero bueno, señores y señores Estamos acá vivos Vivos eh, Para hacer sí. Claro, para los que nos competen Que es Revolución, Revolución Sonora. Sonora En la operación técnica ¿Quién? El Grosal Que ovacionaron tanto sí, señor. Federico Ganesa en la producción Noelia Pagano, que tuvo una actuación en el boliche muy importante, fue la artífice de un buen champán que nos ganamos y casi un segundo. Si vos querés ver qué pruebas ella tuvo que pasar para que los integrantes de Revolución Sonora pudieran consumir bebidas alcohólicas, te pido por favor que ingreses a la página de Facebook de Revolución y ahí tenés fotos inéditas, dásela a Jorge Real... Que, este, que va a tener la primicia, ¿sí? Te eh? imaginaste, horrible, <risa> en todos los medios. También estuvo Esteban Armayor, que hace nuestra columna deportiva, eh, y Florencia Brañeiro, eh, de, de espectáculo. Así que estuvimos compartiendo una fiesta... Un equipazo. Un equipazo, y bueno, gente amiga también. Muy bien, para el día de hoy tenemos... Las pulseras Power Balance son un fraude, y la empresa está por quebrar. Le deberá pagar casi 60 millones de dólares a los usuarios por publicidad engañosa. La compañía admitió que no tenían evidencia científica del efecto del producto sobre el equilibrio y la energía. Me parece perfecto que se hagan cargo, viste que las publicidades Ahora, hay muchas, muchos productos que engañan ¿no? que hacen sí, publicidades sí, y yo claro. también tengo Ahora yo tengo un montón de boludos Que hicieron el 4 Diciendo, bebés es Que tengo más equilibrio Que me voy a cagar De la risa en la cara Es buenísima Bueno, se había confirmado Nosotros lo recontra Reconfirmamos eh, Foo Fighter en Argentina Se confirmó la noticia Más esperada para todos Van a estar junto A Artis Monkeys eh, Se van a estar presentando Él en abril El año que viene Y te vamos a estar contando En dónde Y si podés sacar las entradas Y cuánto te va a costar esto Así que Un ratito te digo Cuánto es lo que tenés que ahorrar Por mes para para comprarte la entrada para ir a ver a Foo Fighters eh, pero con el dato de revolución vas a llegar seguro sí, sí adivina quién se lanza de cantante mm. yo no lo puedo creer no sé es un malo vato. Es, no, ya canta? Es, es mejor que cuando George Nero se hizo gobernador ¿ah, sí? Berlusconi se lanzó wow. como cantante luego de renunciar luego del fracaso de su gobierno en Italia Il Cavalieri lanza su primer CD Ibero Amores se llama. <risas> Ibero No, no. Increíble, pero real, señores. Esto pasa en, nuestro, en, en el mundo. Y también, por ejemplo, va a venir por primera vez a la Argentina Mayan. Es una banda. Está muy copada, escúchenla. Eh, luego de su gran éxito épica, la banda liderada por Matt Jansen y Simone Simons son dos miembros que decidieron embarcarse en un nuevo proyecto que se resultó conocido como Mayan. Así que escúchalo porque van a, estar en un, van a estar dando un recital acá en Argentina y después, de un rato, te voy a decir dónde. Toda la data, como siempre, acá. Atrapan al falso médico que hacía implantes con cemento. En lugar de prótesis ponía en los glúteos de sus clientas una mezcla casera de cemento y sellador mm, ne de neumáticos. ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! Lo que oh podía no. ¿Y qué pasaba? Si te prendía fuego, explotabas, ¿no? Como la gasolina, cosas así raras. Y los efectos del cuerpo no. que debe tener eso que se te cae el culo, <risa> Perdóname, pero... Ya, no te levantabas, se te un caía. Placido tiene planes para su nuevo trabajo Hace poquito editaron We Come In Pieces eh, Es un DVD del show en el que Placido Realizó en Brixton Academy En Londres eh, Este lanzamiento le sirvió para descansar Un poco eh, Así que en ratito te vamos a estar contando Qué pasa con esta banda que está muy buena Que se llama Placido. El taller navideño de Lady Gaga Ya está a punto La cantante abrió su propio local de regalos En una galería de Nueva York te vamos a contar en breve todos los utensilios y juguetes que podés conseguir si vas por allá. Este es un actor que me gusta mucho, me encanta, tiene mucho carisma. ¿Y sabes lo que dijo? Y lo que pidió, ¿no? Pidió que al morir lo destilen en un barril de whisky y que la gente se lo beba. No lo voy a contar ahora, en un ratito lo voy a decir. Nacho para la, sí, la intriga. es un actor muy, pero muy conocido. Es estadounidense, muy carismático... Joder, joven, de ser medio cuarentón ya, este, hizo una mucha facha, ¿no? Mucha facha, mucha facha, eh, pero bueno, pidió que cuando se, se muera lo beban. Qué loco, ¿eh? Sí. Hay que pedirlo, eso. Bueno, en el Kilmes Rock del de año que viene van a estar, como adelantó mi compañía Foo Fighters, Arctic Monkeys también, varios más, ¿eh? Tipo, te tiro un par nada más, a ver, MGMT. Tibión de Radio Joan Jet, un par más todos ellos están confirmados para eh, estar en River los días 3 y 4 de abril del año que viene bueno así que ya también puedo decir además de reservando las entradas para ir a Fighters sí. para el otro día y llevarte así tipo un combo de 3, 4 bandas copadas mismo día y sí, va a haber que juntarse mucha plata oh Dios mío no, no paran de venir esta gente bueno eh, ya se puede renunciar a los subsidios al gas, el agua y la electricidad por internet La señora presidenta de nuestro país dispuso, ¿sí? junto a su gran equipo de funcionarios eh, El mecanismo para dejar de recibir este beneficio en servicios públicos A través de la página del Ministerio de Planificación De nuestro señor amigo muy conocido Julio De Vido eh, Vos ahí te metes, decís, la verdad que estoy, creo que estoy pagando de más No quiero pagarme más. Quiero ser bueno, este, no sé. Y quiero, no quiero que me subsidien a mí el agua. Entonces vos te metes ahí y puedes elegir. ¿sí? Que te, en realidad, todo lo contrario, puedes elegir que te pague, pagar de más. ¿Me entendés? Claro, puedes renunciar, responderme. Ah, claro, ahí está. Entonces, bueno, así que en un ratito te vamos a estar contando dónde lo puedes hacer, a dónde puedes llamar si tenés dudas. No sé si la gente lo va a hacer, pero bueno, ellos están haciendo estas cosas raras Será por ahí para tapar algo, pero bueno, no importa eh, Hoy también dijimos que, que iba a estar Esteban Armayor, obviamente, que nos va a estar contando Qué hizo la fiesta también el, el sábado eh, una, Un personaje muy pulcro, muy elegante carismático. carismático Y también muy elegante Y no tenía esa figura no de tenía, traje ahí, imponente No, bien, no tenía bien, esa eh. faceta de bailador No, no, no. Ahí. muy bien, eh, muy bien. Así muy bien, una cosa increíble, ahora unos pasos que no los tenía. Cuando escuché el tema de guachiturros, no, una destreza, eh, no, no, increíble. Y igual que la señorita Florencia Brañeiro, que hace espectáculos, eh, también. Yo en algún momento me acuerdo que dijo, este es mi momento, dejó la carterita en un lugar y empezó a saltar. Después les voy a contar qué más hizo. Bueno, la consigna del día de hoy es... ¿Qué cosa no volverías a hacer en tu vida? Oh, no sé, un montón de cosas. Bueno, un montón de cosas. Hay que elegir La una, y decir, esto no lo volvería Oy, a hacer. Sí, muchísimo. Bueno, eh, si estás escuchando, nos puedes contestar al 4309470. Y de esto, esta respuesta abarca muchísimas cosas. Desde novios, desde compra, que decís, bueno, compré esto y no lo uso nunca. Eh, nah, eh, cosas que metidas de pata puede ser, ¿no? Metidas de pata. Tenemos miles. No, nah, Así que ganate la remera de Revolución Sonora. Las lapiceras que están muy buenas de Revolución Sonora. Eh, ganate la. Así que contestá la consigna, pero sé original. También tenemos un montón de discos de bandas que pasaron por acá, que están muy buenos. Y los discos de las bandas, claro. Ahí El está. día de mañana, cuando digas, esa banda, yo la conocí cuando no era nadie. Claro. Bueno. Te vas a llevar el si de acá y a decir, qué grande que fue. Bueno, yo tengo uno los primeros álbumes Por ejemplo, tenemos la banda de los chicos de Super Extra, los chicos de Buen Día. ¿sí? Estos son unos uno de los adelante. Después te vamos a estar contando más I bandas. Algo un montón sí, más. un montón de bandas que pasaron por acá. Ahora hay una banda que cumplió ya 20 años de su aniversario. Estamos hablando de Queen. Vamos a escuchar Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have my Time. I feel alive Start leaping through the sky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 ...ellos son Foo Fighters y van a estar en Argentina... ...van a estar en abril del año que viene... ...al final, después de varios meses de especulaciones... ...se confirmó el esperadísimo recital del de líder de... ...el ex líder, no, el ex guitarrista de Nirvana... ...ahora líder de Foo Fighters, estoy hablando de Big Grohl ...que llegará por primera vez a nuestro país y será la cabeza de las dos fechas internacionales del festival que el año próximo se realizará, sabes dónde? Aunque no lo puedas creer, en el Estadio River Plate. Qué eh, maravilla, ¿eh? qué maravilla que vuelvan a tocar ahí. Ahí está, se habilitó, me no encanta. se podía. Y la verdad que sí, ¿no? este, me parece que... No sé cómo será, no sé si se... Hasta los últimos recitales, los, los artistas que se presentaban eh, iban y el público... Iba, eh, iba a presentarlo desde con butacas El recital se hacía con butacas Y la gente iba a verlo sentado No, calculo que en este caso Foo Fighters No va para ir a verlo sentado Porque el fuego tiene que existir este, Lo que sí me llegó una versión Que los recitales que se hacen en el Estadio River Plate eh, De este tipo ¿no? Como bandas como Foo Fighters Se deben hacer una sola vez al año ¿Sí? Eh, calculo que, bueno, en este... No sé, igual yo no creo, ¿no? No creo, no sé, la verdad que... Eh, No sé si, si solamente serán eh, los Foo Fighters los que se van a presentar en el 2012. Por ahí a fin de año se presentará otra banda. Bueno, lo cierto es que. Eh, eh, bueno, además de, de Foo Fighter van a estar MGMT, van a estar los Strokes ¿sí? Y las entradas ya están a la venta. Por ejemplo, platea preferencial baja, ¿sabes cuánto está? ¿Cuánto? ¿Sabés cuánto está? Mil. 30 no, no. pesos. ¿Lo querés ver cerquita a Baby Groll? Bueno, si lo querés. Que te cueste. Que te cueste. Celeste, Celeste. Que te cueste. Que te cueste. 1030. Platea baja va, va a costar 775 pesos. ¿eh? Si querés ir a campo. Hay que romper el chanchito, te digo, ¿eh? Claro. Si querés ir a campo a hacer eh, pogo, ¿Sabes cuánto? campo que es más o menos lo más común, es una entrada más o menos dentro de todo en su momento era bastante accesible, 510 pesos para ir a ver a Foo Fighter a campo en el estadio River Play, platea alta 340 pesos que lo vas a ver así como si lo estuvieras viendo desde, desde la, de, todo, todo con IVA incluido, desde zona oeste hasta Núñez, Porque el Platea Alta lo ves más o menos así, 340 pesos. Y las generales, que bueno, ahí directamente ni lo ves o lo escuchas, 205 pesos todo esto con el IVA incluido, todo incluido. ¿eh? Así que un poquito caro, pero bueno, la verdad que vale la pena ir a ver por lo menos esta banda, ¿sí? Nosotros te vamos, tan, te vamos a estar dando la grilla de, de, la, de las bandas que se van a ir presentando para que vos vayas ahorrando. Si no, este, la verdad que es un garrón no poder... Pero bueno, por lo menos vas a ir ahorrando. También van a estar en las fechas, eh, bandas nacionales, por ejemplo, va a estar Masacre... También el mismo día de los Foo Fighters. Así que es muy, muy bueno. Bueno, buena banda, última, así que... vas tempranito y aprovechás el show. Bueno, como te contaba antes, las pulseas Power Balance son un fraude y la empresa está por quebrar. <risa> Unas pulseras que se pusieron de moda hace un año y mira. pico, algo así. Y que bueno, que, que teóricamente otorgaban atributos como, por ejemplo, equilibrio y energía. Y hasta se hablaba de antiestrés y antifatiga. Yo vi muchas personas en mi trabajo haciendo así cosas de equilibrio y decían... mira mira me la saco o me caigo. Me la pongo quedo en el aire. ¿Cuántos productos sí, hay que te mienten de esa manera? No, y uno se la, se la cree. ¿eh? ¿Se sí, cree? deben haber un montón. Salía en Estados Unidos 30 dólares. Y acá se vendía desde los 20 pesos los truchos hasta los 120 pesos las originales. ¿Se podía comprar en la salada eso? Sí, seguramente. Ah. Tienen mil, ve <ríe> mil versiones pirateadas. Bueno, los dueños tuvieron que declarar a la prensa que en realidad no tenían base científica para afirmar que la pulsera tuviese estos atributos. Sí. Por lo tanto, habían incurrido desde su propia boca en una comunicación engañosa y garantizaban a los usuarios el reintero del dinero. Por lo tanto, la empresa le deberá pagar, según la justicia estadounidense, a, los, a la gente que compró estas pulseras, entre todos, en todo el mundo, ¿En todo 60 el mundo? millones de dólares. ¡Ah, la mia. O sea que quebró Mirá cómo puede ser que... Que se jodan Que, que se, se jodan por... Claro, por, por chamullar La gente increíble. se hacía la psicológica Se pensaba que, que te hacías. Viste que a veces pasa por ahí, por ahí en algunos casos tiene resultado Porque la gente por lo general cuando se hace un poco este, la psicología Me eh, parece el claro, te haces la cabeza y decís... Ah, estoy bien, claro <risas> Y por ahí no pasaba nada ¿Qué pasa con este... Increíble Este increíble. político... Que, que se puso a cantar, ¿no? después de que su gobierno esté medio en crisis por toda la cuestión financiera internacional que vive sí. la zona de euro, etcétera, etcétera, y que para acordar el rescate, el rescate de Italia, lo cual rescate significa que, por un lado, Italia pague menos por sus deudas, porque no estaría tanto en la zona roja, sino que serían ayudados por el sí. resto de la Unión Europea, pero por otro lado tengan que... Siempre los rescates son como los que hace el FMI, FMI. Que dicen recorte de gasto público significa expulsar, echar gente del trabajo, reducir sueldos, pagarle menos a los jubilados. Todas sí, esas lo, cosas. los extranjeros que viven en otro país no tienen jubilaciones ni pensiones, así, todos esos recortes. Sí, pierde la gente. siempre. Sí. Bueno, tuvo que negociar para evitar que <risa> Italia se vaya a la quiebra. Él renunció al gobierno a claro. cambio de que el resto de la oposición le acepte ese ajuste. Pero claro. bueno, luego de eso La gente lo abulló sí. eh, Saltaron una pata cuando él renunció Todos contentos Pero no, volvió Porque sí. ahora Luego del fracaso de su gobierno Lanza Berlusconi su primer CD Que se va a llamar Ilbero amore No, increíble Es no. en un romántico No, no, no me lo digas No, me voy en palabras de I. Cavalieri, el amor es el hilo conductor de todas las cosas. No, él justo, bueno, claro. él va a hablar del amor porque sí, tuvo muchos amores. Increíble. Muchos increíble. amores y muchas demasiadas fiestas, más que la de colección abierta. ¿tú? Increíble. Bueno, eh, el mundo da para todos da para todo yo me lo veo con una rosa en yo la boca cantando bailando una balada no sabes que boca? lo veo? lo veo sí Marcelo Tinelli trajo a Pamela Anderson no lo trajo a Malta me muero me muero eh. pero te, te juro yo lo del año que viene lo veo acá si eh. el tipo no tiene nada que perder ya está jugado ya está todo perdido por perdido eh. se, le fue, se, le, se le bajó su imagen ya está sí, sí, ya está Realiza acá ya está y es más acá Lola Ponce le hizo un show privado no sé si ustedes recuerdan La señorita dijo que no tuvo ninguna, ningún romance con el señor, solo que fue al evento privado y cantó nada más. Había muchas señoritas ahí que cobraban este, por. Eh, por eh, no sé, bueno, no voy a decirlo. Lo que, lo que hacen. Pero bueno, esas señoritas cobraban por estar con el señor Berlusconi. Claro, una asistencia claro. política. Le daban amores. Y le era daban amor. Y el amor. el amor. Bueno. Quédate escuchando un poco de, de reggae. Mira, escucha los Capres ahora. Jeet wat de kiezen? claro que je salpica's. Deze charcoemaro's. Ja, No está tan limpia. mi condición, pero sé que te vi Bailando, correteando por ahí, suerte igual weer weg. Del fin de semana. Recién pasaba, casi me pierdo de los cafres. Bueno, como siempre, querés saber qué podés hacer mañana jueves. Ya se viene el verano, podés salir tranquilo, podés volver tarde a tu casa porque no, no sé si no hay tanta inseguridad, pero bueno, por lo menos no vas a tener frío. Claro, por lo menos para mí. Uno se cree, cree que de verano hay menos inseguridad, pero no, porque hace menos frío. Bueno, o sí, sea, a mí me pasa esto. Yo creo que lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo. Nos afecta a todos por igual. Sí. Por ejemplo, mañana eh, en Estadio Malvinas Argentinas va a estar eh, Manu Chao. Muy bueno, mañana a 24 del 11 va a estar en Paternal en el Estadio Malvinas Argentinas. También tenemos la Medianera y los Manolos que van a estar presentándose en Maquena, esto que es en el barrio de Palermo. Van a estar presentándose en el Teatro Opera City, una banda que, estuvo, que pasó por acá. Un saludo a Luciano Scabiglione. Van a hacer un recorrido por sus 20 años de música. Ellos son los Ataques 77. ¿eh? Van a estar Ataques 77 en el Teatro Opera City. Eh, esto es en San Nicolás, en Capital Federal. Otra banda muy, muy buena acá nacional. Carajo, se va a estar presentando en Abbey Road. Esto es en Mar del Plato O sea que toda la gente de costera va a recibir una visita Interesante Una banda que la pone ¿no? Se llama me, pone. Darás, me darás mil hijos ¿sí? En el que La pone. Se le pone garra Van a estar en el Teatro del Viejo Mercado En Abasto, en Capital Federal sí, le, le, pone mucha... le pone mucha garra Red Marks Una linda banda va a estar presentándose En Sadar, esto queda en Wilde Pablo Esbaraglia va a estar en Vuela eh, del PS en Palermo, en Capital Federal. Sí, está bueno para ir. Esto es lo que tenemos para el jueves. Y para el viernes. Arrancamos con nada más y nada menos que Rata Blanca en el estadio de obras, ya en el hermoso barrio de Núñez. Ah, perfecto. Así se, que un se, show abrió las, sí, se abrió las puertas porque estaba, eh, estaba cerrado hace, hasta hace un tiempito. Así que, bueno, muy bueno que se, está bueno que se vayan abriendo lugares para que las bandas puedan tocar. Eh, los amigos de Amado Vudú ellos son la mancha de Rolando, van a estar en Plaza del en Avellaneda. ¿Sabes quién va a estar en Gru? ¿Quién? Las Pelotas. Ah, mira, le va a quedar chiquito, me parece, ¿eh? para las eh, Pelotas, ¿no? es una banda grande, y un no saludo muy grande entrar. a Germán. Sí, a Germán, el cantante de Las Pelotas. Germán le... Dafunquio, que estuvo también acá. Pasó por Revolución Sonora si te quedó, si quedó alguna entrada fíjate, pero no creo, esto es ma ahí va a estar mañana en viernes ¿eh? también mañana viernes los babasónicos en el Teatro Ópera pero esto es en La Plata, ¿eh? no te confundas no vayas acá a la Avenida claro. Corrientes, anda a La Plata en el Teatro Ópera y van a estar los babasónicos también para mañana viernes Cameleva va a estar en el Club Tucumán allá en el partido sí. de Quilmes Bueno, continuamos día viernes, Festival de los Buenos Deseos va a estar Rubén Casco Pequeña Orquesta de Trovadores y Gingobilova en La Oreja Negra, esto es en Palermo. Qué nombre, eh. Sí. Gingobilova. <risa> bueno, tenemos Pampa Yakuza también para el viernes, sí. que se va a estar presentando en la trastienda. Esto queda en el barrio de San Telmo, un muy lindo lugar. Eh... Sí, no sé si no le va a quedar un poquito sí, chico a Pampa Yakuza sí, sí, también ahí, eh, la trastina tiene, tiene un barcito adelante que está bueno Así que te vas a tomar una cervecita y después los vas a ir a ver a los pampas También mañana en Iseto Club va a estar Bomba Estéreo Esto es Palermo, si, si lo conoces, está sobre Iseto, está bueno Anda a ver, Bomba Estéreo está muy bueno ¿eh? me, me hace acordar a Soda Estéreo No, no Estéreo. Bomba Estéreo No, en Palidez va a estar en el anfiteatro municipal Esto toque en Juan de Garay en la provincia de Santa Fe. Sí, si estás por ahí, te, date una vueltita y anda a mirarlo. O también puedes ir a mirarlos y después de darte una vueltita por Santa Fe claro. Es un muy lindo lugar. Es verdad. Chronic Rock en Pica en Monte Grande también mañana. Fiesta Dixon Guazú, junto con Mopox, junto con Nairobi y además Barney Smith. Nombre <risa> difícil, ¿eh? Van a estar los cuatro en el Salón Real de San Nicolás. Una banda que estuvo un poco desaparecida, pero ahora volvió otra vez a la sandanza. Estoy hablando de Gaspacho, que va a estar en Santana Bar, en zona oeste, en Ramos Mejía. Está buena la banda, ¿eh? La verdad que está buena. Yo pensé que ya había finiquetado, estuvo medio en la sombra. Pero volvieron como beta madre. Como beta que madre. Que ahora está haciendo un trabajo y hace banda... un tiempo no tenía nada. Sí, está bueno, está bueno que se repongan y... Sí. Este, que se repongan como las bandas Me, la, me Darás Mil Hijos este, y salgan nuevamente. Si querés terminar el viernes con una fiesta así medio loca, podés ir a la fiesta clandestina itinerante que va a estar en La Yapo de La Plata. Muy bien, quédate escuchando Revolución Sonora porque después nos falta el día sábado y el domingo y tenemos un montón de fechas más para que vos vayas anotando y, bueno, te vayas agendando agentando donde podés ir a ver las bandas que más te gustan. Quédate escuchando Revolución Sonora que ahora vamos con Evanescence. de los programas bizarros y decís siempre lo mismo revolución sonora hizo que te hacía falta miércoles a las 23 por conexión abierta una transformación de tu lado Ya hemos regresado. Estamos escuchando recién a Evanescence What You Want. Tenemos dos mensajitos. El primero es de Florencia Grillo. Nunca más me hago la exterminadora de roedores y los trato de sacar por mí misma. Hay cosas que son para profesionales. Parece que Florencia está con una guerra. Contra sí, sí, sí. alimanias que no puede exterminar pobre pobres ¿Pero serán animalitos de verdad? ¿Esos roedores de verdad? Si son sí, roedores para mí son, son... Bueno, bueno, no lo voy a decir ratones personas son ratones Claro, son ratas, viste, gente ¿Qué sé yo? Hay gente rata ¿Te acordás el hombrecito, el chiquito que iba a Susana Que se murió? Ne Nelson, Ay, Nelson Este también, que era que hizo los lo metieron en una jaula el en el programa. Ay, por Hasta favor. los siriacuriaki te los tenían en el video cuando hicieron el tema mover el culo. Y estaba el enanito bailando, el hombre rata bailando. Bueno, tenemos un oyente nuevo que se Amna. llama Dios y el Ener Amna. que Nos comenta. Y no volvería a mentir, porque cuando mintió no se sintió muy bien. Ah, oh, bueno, bueno, no. Sé más original, si no, no te vas a llevar la remera. No da, esa no da. Nuevo, oyente nuevo, no da. Así que te pedimos, por favor, que si querés ganarte la remera, sea un poco más original, como Flor Grillo, que dijo la lo de los roedores que está muy buena, y la podés contestar al 430 9470 o publicarlo por Facebook Y bueno, ahí te conocemos un poco, este, te aceptamos y bueno, y escuchas el programa. Bueno. Siendo las 23 horas 35 minutos, tenemos una temperatura de 20 grados 8 décimas y una humedad del 78%. Y yo te quiero preguntar a vos, ¿qué es lo que no volverías a hacer? No, en alguna oportunidad, en fiestas, fiestas de, de trabajo, uno a veces se pasa de copas, ¿no? No me pasa siempre a mí eso Acá tanto A veces uno Está contento Llega a fin de año Cansado Y todo un año Y El se pasa de copa de Claro Entonces Te pones a hablar Con tus jefes Y ahí le decís Cosas que no te gustaron Y esos momentos No da para decir Yo me, arrep me arrepiento de eso de haberle, de haberle dicho A mi jefe En un momento En una fiesta Cosas que no me gustaba En estado de ebriedad No va No va porque después A la otra vez No hay manera de remontar Te puede pasar dos cosas continúas en tu trabajo Te piden. No ya está no Si no continuás Después se Y el tipo te entendió Que era una fiesta Bueno Eso no lo volvería a hacer No lo hice nunca más Dije bueno Me voy a controlar No va No se puede Así no se puede Encima un garrón Porque el otro día No se trabaja Y uno se queda en su casa Pensando ¿Tendés trabajo el lunes? ¿O no? Y ¿Cuando la vuelvo? cara que vas a poner El lunes Cuando entras al trabajo Qué ah, cara difícil, Es Estaría eh? ahora Ver las caras De la gente Que después de la fiesta De los trabajos Entra Sí, al lugar a laboral y no ver la cara. Esa cara es buenísima. Bueno, yo igual la quiero ver por las dudas. Por las dudas. Bueno, quiero saber la de Sebastián, tuya. Bueno, yo te cuento. No en estado de ebriedad, pero también fue, es una cuestión laboral. Eh, a la mañana, cuando yo me levanto muy, muy temprano, este, me agarro un mal humor enorme que quiero odiar a todo el mundo. Entonces es preferible no hablarme a la mañana. Bueno, ah, mira. resulta ser que un día tuve que entrar temprano al trabajo Hacía una semana que había empezado a trabajar En mi primer trabajo Y estaba tirado abajo de un escritorio Conectando una computadora que se había desenchufado No sé qué Yo no tenía la menor idea de cómo se conectaba no te... Me fijaba según la forma no, Iba sí. enchufando hasta que entraba Pero me habían preguntado si sabía, Dije, sí, sí, sí Y apareció una persona alta que me decía Nene, sabes más o menos Lo que tenés que hacer? Si no te oh. doy una mano Y mi primera reacción fue agarrar y decirle, ¿y vos quién sos? Ah, el tipo se fue. Cuando volví a mi puesto de trabajo, estaba mi jefe con el tipo ese y me dice, te presento Sebastián, al gerente. ¡No! Trágame tierra. Tragame. Esas cosas no se hacen en los trabajos. Nunca. Cosas que no se hacen, ¿sí? Cosas de las que no volverías a hacer en tu vida, nos puedes contar al 4309470. 470 Bueno, Mayan, por primera vez en Argentina. ¿eh? Luego de un gran éxito con Épica, la banda liderada por Mark Jansen y Simone Simons, son miembros ¿no? de, de una banda casi nueva, podemos decir, decidieron embarcarse en, embarcarse en este nuevo proyecto. ¿Sí? Y Epica tuvo muy buen recibimiento en sus presentaciones en Argentina Y ahora Mark Jansen y Simone vuelven eh, el jueves, el 24 O sea que mañana van a estar, ¿sabes dónde? En el teatro colegiales, ¿sí? Así que ahí los podés ver este, Parece que tuvo muy, muy, muy buen recibimiento del público eh, Mayan es más extremo y progresivo que los proyectos anteriores E incluye miembros eh, de After Forever De Camelón, de Deline, de Songs of the Seasons Y la ya mencionada épica Así Con el nuevo álbum eh, debut que se llama Quarter Path Que salieron a presentar este año Llegan a nuestro país a presentarlo en el teatro colegial también, No sé si habrá quedado entradas también para esta banda Porque tuvo muy buen recibimiento de los fans Que es un avance que están haciendo conjunto con Simone eh, Bueno, y junto a Flor Jansen también que, eh, que es otro de los artistas de las bandas Así que está bueno, una banda no muy conocida Las entradas las puedes conseguir en Locuras en, o en Ligi Y salen 150 pesos Está bien, no, es, no será el costo de la entrada de los Full Fighters Así que en este, caso, en este caso, si te queda alguna entrada y conseguís La entrada te sale 150 pesos y la puedes conseguir también por Ticketek Muy bien, ¿eh? Tienes toda la data Nada, nah, increíble. Atraparon a un falso médico que hacía implantes con cemento. Esto oh. es en los Estados Unidos. Se pone cada vez mejor. Era un falso médico. Ya no era doctor. O sea, era como la doctora. ¿Se acuerdan la, la Rímolo? Sí. Que tenía cara de rata esa mujer. Tenía, cara... tenía cara de rata. Cuidado, Flor Grillo Además, se hacía pasar por mujer, pero era travesti. Se había, se había inyectado a sí mismo ya en una ocasión anterior cemento y se llevaron de neumáticos para hacerse la cola y las tetas. Yo te digo, cuando vos vas a un consultorio y te atiende un travesti, ¿no dudás? ¿Te va a tocar un travesti? Dices, oh. Ya eh, había sido señalado por una mujer que no había llegado a ir a la justicia eh, como una persona que eh, hacía tratamientos medio extraños. Acordaba con sus clientes para hacerle eh, tratamientos estéticos Un precio de alrededor de 700 dólares Baratito nomás A la última persona le suministró inyecciones que contenían Cemento, aceite, inflador de neumáticos y sellador Y luego cerró la, unida con cerró la herida con pegamento ¿Qué HDT? Poco después la mujer sufrió complicaciones severas Con dolores en el abdomen ...y en el cuerpo... ...y fue internada en un hospital... ...en el que le detectaron... ...una infección grande... ...en toda la parte de sí. la cola... ...y neumonía... Porque incluso tenía... La infección se propagó a otros horas. Se claro, claro, claro. para respirar un desastre total. Igual acá hay muchísimos eh, travestis que están en la zona roja que reconocen que se ponen aceite de, de aceite avión, avión. de sí. avión, sí. De avión. O sea que si vos vas a un consultorio y te atiende un travesti, empezá a dudar. Porque no da ya que... Ya El doctor, que vos ves... Eh, ¿Quién te va a atender? El doctor Juan Carlos Pérez, ponele. Y cuando lo ves es un, un traba. No. ¿Cómo sella? ¿Cómo sella? El sellito dice el doctor... No. ¿Cuándo te hace una receta? ¿Cómo te la hace la receta? ¿Con el nombre de su nombre detrás? Claro, porque. ¿Entendés? Entonces, no, tú da. Sin, sin discriminar. Claro, sin discriminar, claro. Es una ¿sabes? figura que tiene que inspirar seriedad. ¿Para si sigo hablando, viene morgado y me, me da con todo. No, no, no, es que claro. Por, por favor. eso, por eso. da dónde vas. Me parece que el lugar. Imagínate una, una persona así, que vos sabes que los travestis por lo general. Eh, no está, para, no sé, no, no quiero decir nada, ¿no? pero en general no andan en zonas muy seguras. No sé, bueno, no quiero decir nada. Vamos, ya está. Mejor no digo más nada porque viene morgado y, y me, me censura el programa. Pero bueno, hay, pasan cosas raras. Así que, señora o oh señor, porque las señoras también se, se implantan siliconas, tengan cuidado. Eh, fíjense, este, fíjense dónde, dónde van a hacer la consulta, dónde van a hacer la consulta, qué les ponen. Cómo es el médico Si ¿Sí te acuerdas La ritmo Lo que firmaba Era increíble Ella era Era una cosa increíble Te Así, ponía la Te hacía receta Te hacía la La, la dieta Todo Increíble Y soldán Esa... Y soldán que, soldán que la respaldaba Eh bueno Claro Es Bueno vamos a cambiar Un poco de tema Plasivo tiene planes Para su nuevo Trabajo Eh Plasivo La conoces la mano Plasivo te gusta Sí. Bien, hace poquito. Está, bueno, yo antes de escucharla dije. Esta es una banda tranquila justamente por el nombre, viste que el nombre es como algo que uno asocia a tranquilidad. Claro, no, no, relajo, no, no. Para nada. Hace poquito editaron Wicom y Pisces Pieces. Eh, un DVD con el show que Placibo realizó en Brixton en Academy en Londres. Eh, este lanzamiento le sirvió para descansar por un tiempo antes de empezar a grabar su próximo disco. Fue justamente el bajista de la banda quien estuvo hablando sobre los planes del grupo. Así que eh, en una entrevista en Billboard, eh, un, el músico aseguró que estaban tomándose un respiro después de una extensa gira en la que presentaron el disco Beatle for the Sun y dijo, fue uno de los tours más largos que hicimos. Duró casi dos años. ...todavía no estamos recuperando... dijo esto es así... ...así que parece que hayan hecho un tour muy largo... ...y bueno, se están recuperando... ...pero a pesar de las ganas de relajarse... ...el descanso no es completo... ...al parecer tanto él como su compañero Brian Molko... ...están escribiendo canciones para... Eh, ...para que el próximo trabajo sea un éxito... ...además contó que el trío seguramente vuelva a los estudios... ...el año que viene aunque todavía no tienen definido cómo va a ser el trabajo. Dijeron, el formato y el sonido del próximo álbum lo vamos a decidir cuando nos volvamos a juntar, así que no tienen nada, este, nada, digamos, nada definido, lo dijo Estefan, eh, el, el bajista de la banda. Y además dijo debemos, después de terminar la gira, se vuelve un poco más difícil volver a, a enchufar la guitarra. Porque cuando estuvimos as, eh, haciendo esto todas las noches, por los últimos dos años, estamos muy cansados. Claro, terminas exhausto. Bueno, claro, así que es preferible que se tomen un lapso de tiempo y después presentar un buen laburo. Y no, viste que las bandas todos los años, hay bandas que te presentan todos los años un disco distinto. Y vos decís en qué momento lo hacen. Pero este. que muchas bandas, eh, pasa lo que vos decís, se exigen de más. Y después se pelea entre ellos, es un desastre Sí, no, por eso Entonces los plasivos se van a tomar un tiempo Están, están trabajando en un nuevo eh, trabajo Un eh, nuevo álbum y, Pero bueno, estate atento porque Revolución Sonora Te da la posta. Y quédate a, ahora que vamos a escuchar algo de Los Redondos Escucha un poco de rock nacional We start. rato a los redondos con esa, esa estrella de mi lujo. Y ahora la estás escuchando a la señorita muy particular, ella es Lady Gaga. Es increíble Lady Gaga, está en todos lados y no para. Se abrió hace poco un taller navideño. Ay, me asusté, pensé que ibas a decir otra ¿Qué? No, dijiste se abrió, dije, bueno. Y si ya ah. se abrió, se recontraabrió, se, se tuvo que coser todo, eh. Incluso, hasta lo, lo adelantamos a casa... ...un perfume con olor a sexo... Esta no, mujer, no, es increíble. increíble todo... ...bueno, para estas navidades... ...los pequeños monstruos estarán encantados... ...porque Lady Gaga... ...no tuvo mejor idea que abrir su propia tienda de regalos en Nueva York... ...esto es una planta entera... ...en el centro comercial Barneys... ...en Madison Avenue... Sí. ...un lugar importantísimo... ...en el que la cantante... ...piensa vender... ...sus botas, uñas postizas... Accesorios que usan en el, en el escenario: golosinas, chocolates, juguetes, elementos de decoración, cosméticos, joyas, accesorios turbios y más. O sea, increíble. Camila la quiere levantar con palas. Es que le está levantando con palas. Está... ¿Qué más va a hacer? Si no se mata con todas estas cosas que está haciendo, ¿o ¿se llena de plata para vida? No, no, es su vida? una viva bárbara. Sí, viva es bárbar. inteligente, inteligente. Bueno. Por, por suerte una buena noticia que es que el 25% de lo recaudado con las ventas va a ser destinado a la Born This Way Foundation Que es un centro con fines benéficos que se encarga de alentar a, a los chicos que tienen evolución eh, baja de autoestima Y desarrollan la confianza eh, para su desarrollo, para su crecimiento ¿Cuánto saldrá cada uno de los productos? Fortunas O sea, no lo va a poder comprar. Eso no lo puede comprar te nadie. ¿Te un chocolatín con la cara de Lady Gaga? Ay, Increíble. Dios. Y empezás a cantar esta canción, y por dice, ejemplo. chocolate con leche y sexo. ¡Ay, qué asco! No. Además, pueden venir cosas raras en esas, no, esos productos exóticos. No, Entonces, no. A mí lo que me preocupa <coughs> es cuánto costará. ¿Quién los va a comprar? O sea, no, lo va, eso no es un producto que se pueda comprar eh, muy fácilmente, ¿no? Ah, un producto que debe estar... Pero se debe hacer una subasta de eso. Pero en Estados Unidos compran cualquier cosa. Sí, sí, te acordás Acá de Acá también, pero allá más. Los perros que les compraban la ropa, no, no, increíble. Los, los perritos lo, los visten como si fuesen artistas, con eh, ropa de, de las prendas muy caras. Hay mucha gente pidiéndose de hambre, déjense de joder. ¿Te acordás el, el pulovercito para perro que además tenía gorrito para pues, sacar las orejas? Por... Era sí, increíble. No, no. Horrible. Bueno. Pero Lady Gaga hace eso y, y da para mucho. Da para mucho da más. Para. Bueno, ella, ella siempre es noticia. Sí. Pero bueno, no es ninguna tonta. ¿no? Y, está, y aparece siempre. El que no es ningún tonto es un actor, como lo dije al comienzo del programa, que pidió al que al morir lo destilen en un barril de whisky y que la gente se lo beba. Sí, es un actor muy conocido Que hizo Piratas del Caribe Estoy hablando de Johnny Depp ¿sí? El actor que roba suspiros En la platea femenina Hizo Publicó su extraño último deseo de vida Siguiendo el ejemplo de un periodista ¿no? Que lo, lo había entrevistado eh, Este pidió que sus cenizas Fueran disparadas desde un cañón También El periodista pidió sí, eso claro, este, Pero bueno Johnny no deja de sorprender con sus excentricidades. Y ahora el actor declaró que luego de su muerte quiere ser destilado en un barril de whisky para que la gente, la gente lo pueda tomar. Imagínate vos en una fiesta, ¿no? ¿Qué, ¿Pedime, ¿qué estás tomando? Un blue deep. <risas> es buenísimo. Vas a la barra y le pedís un un Blue Deep, por favor, en las rocas y te manda el barril claro. con la cara del chabón claro, do, do, Ay, no, dos increíble, bueno, según el eh, diario británico de Sam, eh, Deep fue inspirado por su amigo el periodista, ¿sí? un amigo medio loco este... bueno, parece que el actor desembolsó dos millones de dólares para cumplir el pedido de Thompson de su amigo y ahora también quiere eh... su amigo Thompson le había pedido también que, que sus cenizas las disparen desde un cañón Entonces, y ahora a eso le agrego eh, la despedida un poco común, que es esta, la de que, que lo pongan en la bebida también. Eh, Antes había soñado con ser disparado desde un cañón luego de su muerte. Me pareció brillante, por eso dijo, ¿no? Y que él también lo haga y que Shepardip lo haga. Por eso, en el 2005 mandé a construir un cañón, dice, para que se disparen las, los cuerpos de las cenizas por el cañón. Este, esto fue lo que dijo Johnny Depp y además este, quiere que lo beban. A mí igual me gustaría, ¿te imaginas? Tomar un trago y sentir que lo tenés a Johnny Depp adentro. Es buenísimo. Igual bueno, van a ser pocos los afortunados porque mmm, y lo que debe salir ese whisky. Sí, sí, no increíble. Yo lo, lo que hago lo trato de mantener. Lo, ah, le pongo alguna sustancia gelatinosa que quede gelatinosa. ¿Cómo es como se dice, bueno, que quede Congelado, conservado, claro, sí. que quede conservado. Este. Si no, nada, no te lo tomás y después lo expulsás y dices, bueno, claro, no. Claro, la canción de Los Piratas del Caribe, dice, dice acá nuestra productora. No, nada, entonces estaría bueno que lo conserve. Bueno, la cuestión es que los hollywoodenses tienen mucha plata, los actores hollywoodenses tienen mucha plata y no saben qué hacer. Claro. Entonces... Y están es que pensando... ya todo, eh, todo es aburrido, porque y... ya hicieron todo. Claro, y están pensando en lo, cómo van a lucrar después de la muerte. Es increíble, ¿no? Bueno, acá Johnny Deep eh, está pensando qué va a hacer eh... después de la muerte. Chau, yo, si me alcanzara el billete y hubiese muchísima plata, lo haría. Por ahí me compraría un trago de, lo conservo, un trago de Deep. Nada, no, está bueno. ¿Vos te tomarías un trago? Eh, me gusta el whisky. Sí, yo qué sé. Tendría que ser algo que, que digas, me sobra tanto, tanto, tanto, tanto la plata como para, no sé, escuchar, no tener qué hacer. Bueno, así que esto pasa en el cine hollywoodense. No te olvides que la consigna de hoy es qué es lo que no volverías a hacer en tu vida. Y nos podés llamar al 430-9470 y ahí nos contestás la consigna tenés que ser muy original porque no seas como los oyentes como este oyente nuevo este, que lo queremos igual porque nos escucha pero se tiene que esforzar un poquito más ¿eh? sí. en Buenos Aires son las 23 horas pasadas, no las 12 en punto ya vamos a escuchar a De Ramones con KKK She went away for the She's going to LA But she never got there She never got there She never got there They say it. She went away for the holidays. Says she's going to LA But she never got there She never got there She never got there with it. a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas y no es que el diario te va a hablar es que vas a entrar a conexión abierta los miércoles a las 23 porque te espera revolución sonora una transformación de tu lado De lo que vimos el sábado en la fiesta de conexión abierta, no, eso es mentira. Sí, eso pero mentira. bailaste un montón. Igual que sí, dicho... bueno, El dancing me encanta. Claro, pero... claro, no, no, pero nadie está diciendo nada malo. Estamos diciendo ah, que, que, que, que bailás como no, yo. No, toda una señorita. Claro, sí, no, sí, viste, pero me comporté Que te porté muy que, bien. Que bailás como, como la reina de la milonga. La reina de la milonga, totalmente. Y vos no te quedaste atrás. No, te yo diría, también. ¿eh? En un momento. Eh, dije, dijimos con Florchi este es nuestro momento Claro, dejamos la, las carteras de lado Ahí está, largamos las carteritas Y agarramos la pista Dijimos, es nuestro momento Y empezamos a bailar porque la fiesta de y conexión obvio. Se Además hay temas que no los puedes dejar de bailar Es así, los escuchás y, y te dan ganas de salir a la pista claro, de, de una Lo sentís desde las entrañas Claro, claro. totalmente es Totalmente que, Pero bueno, ¿cómo se recuperaron? No, bien, la verdad que bien, este, nos la pasamos re bien, el otro día dormí esta tarde, porque obviamente había bailado mucho, tenía unos zapatos de más de Sí, unos zapatos de muy altos, tenía venías ah, sí. con está. toda la moda. Sí, bailamos hasta, hasta el CIDE, Estábamos escuchando el CIDE? Bueno, entonces... Era te un temón, de un temón. Yo, la verdad, creía en un momento que mi cuerpo iba a resistir esos zapatos, pero me di cuenta el otro día que no. No, claro, eran como 15 centímetros de saco, de, de claro. pero no, te lo arrancaste re bien, sí. la verdad. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, eh, es, es muy pocas a veces que voy a poder usar esos zapatos. Y son me... para ocasiones especiales. Lo que pasa es que diciembre, ¿viste? Se viene con esa vorágine de fiestas y claro. encuentro el fin de año, entonces... Prepárate, no sé, muchas curitas. Sí, sí. Agua con sal para descansar los pies al otro día, porque si no. Sí, no, no, Al otro día tenían los los músculos que no no resistían claro, el Claro, las piernas, ¿viste? Es como hacer una clase de spinning, fue no, no horrible, los los cuádriceps ya estaban recontra trabajados, parecía un Maradona claro. yo, más o menos. No, Totalmente. Bueno, Florchi, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, hoy les tengo novedades porque hay para todos los gustos en la cartelera, así que para aprovechar este fin de semana de largo, si les queda un par de pesos bueno. para depositar en el cine porque estamos todos ajustados. Igual. Y este, mes, este mes hizo largo. Estamos igual que vos, Flor G. Sí, no, me imagino, sí. bueno, me, me imagino a la gente también. Bueno, tenemos una película que a vos, eh, Cintia, te puede llegar a gustar: La Obra del Crimen, pero es una película italiana. Ah, mira. Es la ópera prima de Giuseppe. Campontori, eh, él era un director que se dedicaba más que nada a videos, viste, todo lo que sea publicidad, pero bueno, se atrevió a hacer su primera película, sí. es un, un film de suspenso y así thriller, eh, que está bastante bueno, o sea, dentro de lo que es el suspenso y aparte que el, las películas italianas por lo general se caracterizan por ser más comedias o por ser más dramas que suspensos. Pero bueno, a mí me recuerda un poco a, a otra película de Giuseppe Vittorio, que se llama La Desconocida, también de suspenso. Bueno, la voy a tener en cuenta para ir a verla, ya Tengan está. Tenga en cuenta. ya bueno, está. les cuento más o menos de qué se trata. Es eh, una cucama un que trabaja en un hotel, que por medio, viste, de, esos, de esas citas que se hacen rápidas, eh, conoce a un ex policía que ahora se dedica a, a cuidar, a custodiar una casa que es una mansión. Bueno, rápidamente ellos tienen como una atracción y se da un romance entre los dos. Bueno, están en, en esta casa, cuidando la casa, el, el tipo en su función, y sufren un asalto y el, el protagonista este eh, muere. Sí. Y yo muere, que es la pareja de, claro. de la protagonista. Y bueno, conclusión, que bueno ella queda como en un estado medio así de coma varios días y cuando se despierta como que empieza a recobrar la memoria de lo que sucedió. Se le mezcla lo, lo irreal y lo real, eh, viste, por medio de flashbacks, eh, te va te mostrando lo que, lo que pasó en ese momento. Así que bueno, eh, es como que te va intrigando hasta el final de lo que vas a usar con, con la película. Sí. El espectador, como que va armando el rompecabezas a ver de quién es realmente Sonia y quién es realmente Guido, eh, a ver si ella es culpable en algún punto o no. Ah, mira qué bueno, bueno. buena. Está buena. Qué buena Después, eh, hay otra que también es eh, También el mismo género Suspenso Fuera de la ley Que Bueno Actúa Nicolas Kay No sé si vieron el tráiler en, en algún momento en el cine Está buena esta sí. película Como que te atrapa Sí Vi los afiches sí. en todas las calles Sí Viste Ya está sí. como por todos lados Hasta en, lo, sí. en los boletos del subte está Claro Pueden aprovechar eso El sí. boleto del subte Que sí. todavía nos da un beneficio El subte Sí Así que bueno Eres un profesor de secundaria Y la mujer eh, Que es música Sufre un ataque Un ataque sexual Y él cuando está en el hospital, todavía la mujer está agonizando, como que recibe la propuesta de, que, de venganza, digamos, que tienen al, al tipo que, que hizo el ataque, el ataque sexual. Sí. Entonces, bueno, después hay como un ajuste de cuentas porque le piden cosas a cambio a Nicolás Cage y entonces tiene que empezar a negociar. Entonces es como que también te tiene ahí entre los buenos y los malos que no, no identificas bien hasta el claro. final de la película. Así que esa puede estar también. Después hay una, una película que se llama Las Acacias que se presentó en el cine del de, de, Festival de Mar del Plata y fue ganadora a la Cámara de Oro que eh, distingue a las mejores primeras películas de los directores. Ah, mira o sea, qué bueno. Esta película ya les fue bien en Canes. Es el, el estilo de película como um, historias mínimas. Ah, mira. Es como el, el, la típica... De, es de... como un dragón, es un claro dragón. No, no, en realidad es el, el típico director que te hace de una historia que es nada, o sea, una historia muy sencilla, que es un camionero que tiene que trasladar a una mujer desde Asunción del Paraguay a Buenos Aires, que en, en realidad él el, el transporta madera, le hace el favor al, a su jefe, y es como que termina conociendo a esta mujer que viaja con su bebé. Entonces es la relación que se va dando en esos kilómetros que tienen que recorrer juntos, Y, y bueno, van conociendo tipo, sus historias personales, sus conflictos, sus temores. Entonces, estas, estas películas se apoyan más que nada en, en un guión, en una buena actuación, porque en general también utilizan estos directores eh, personas que no son actores, Entonces que, son, que van interviniendo por ahí, por ahí en la película Y por ahí los, los principales sí son actores y, y los demás que van apareciendo en la película No, sí. Ah. entonces sí que lo hacen Que sea más natural y que tenga como más realismo Ah, mirar eh, que no, no parezca Claro, que no parezca el, el actor acartonado El Pablo claro, Echarra Claro, eh, claro, claro tal, tal cual, ensigo, Bueno, por ejemplo, en, en las películas como Historias Mínimas El Perro, todas esas películas No utilizaron actores, o sea, por ahí era Los protagonistas eran actores Claro. Ya consagrados o, o habían hecho casting Y los otros hacen, los, los llevan a un casting Y quedan seleccionados Para participar en la película Pero no son actores Claro así que eso ah, bueno, está que... bueno está bueno porque sale como sí. más más natural no está bueno ver claro. eh, gente no que que como si fuese gente ¿no? de la cotidianidad gente que habla común no que claro, no tiene un totalmente. lenguaje eh, un lenguaje teatral ni, ni cinematográfico está bueno eso, la verdad claro, que y a, eso además la, el director se caracteriza por por planos medio secuencia la cámara muy en manos Entonces, como que se va metiendo en la historia Y en, en las personas, en las historias de, de cada uno de los protagonistas. Ah, me gustó eso, eh, la voy a ir a ver. Está interesante, ¿viste? O sí. sea, hay para todos los gustos. Sí. Tenemos el, el thriller y, y el suspenso italiano, que con otro ritmo distinto al hollywoodense, pero también eh, se lleva, digamos, su mérito. Claro. Después tenemos la, la versión norteamericana del, del, del suspenso y ya la, la versión costumbrista como más una realidad una historia más chiquitita, más co más cotidiana, pero que por ahí nos deja un montón. Claro. Que eso es, es la verdad que es lo bueno del cine. Y bueno, les voy a decir una cosa porque hoy vi una película pésima, ah. pero malísima. <risas> Gracias que, por y, recomendar eso, Flor. Que, claro. Se llama The River's Murder, como las muertes de, del río. Sí. Eh, yo la vi en DVD, es malísima, pero muy mala película. No la miren, es aburrida. Ay, bueno, bueno. Un bodrio. Y la que sí recomiendo, que la estaban pasando hace un rato en el cable, es Leyendas de Pasión, que es una película que a mí me encanta. Ah, excelente. Y a vos sí. también, porque es, creo que son los inicios de Brad Pitt y donde está, sí, bárbaro. Sí, no, me encantó, Así que me encantó. Antes que, antes que se retire Brad Pitt, la persona que no la vio la tiene que ir a ver. Ah, no, no, me encantó. Esa película me encantó. Pero sí, bueno. Sí, ya son como tres horas que uno la ve y es una... Me encanta. Yo la, claro. Es como Titanic, que la enganchás en el cable y la ves. Sí, así a mí me da, Titanic, sabes qué me pasa? Que me da... La, tengo... Eh, soy muy sentimental a veces. Claro. A veces. La... No siempre. Entonces, el final como que me da un poco medio... Como que sé que, viste, va a morir. No, no me gusta, ¿viste? Entonces, claro, te da, te da claro, pena. Viste, no, viste, no. Eso que me gustan la, las películas de terror, los géneros así un poco fuertes. Claro, es como claro. Como que eso claro. me lo banco, como que siento que no existe. Entonces, me lo banco, pero esta cosa que se muere como fue un hecho real, bueno claro, sí, da, sí. el romance y claro, no. con muerte no da, no, sí, no, no da. da, es la parte sensible sí. que tengo ¿no? y, bueno, y una cosa más chicos también se reestrena el padrino en el cine así que sí, vale la pena ir, a ir a ver. Sí, vale la pena ir porque está bueno es como que si para mí me estrenaran reestrenaran lo que el viento se llevó o sea, ah, que, claro. una película de 60 años una frase que repetís que repite siempre Florencia es To, tal vez mañana será otro día No, ah, esa es de Casablanca sí, Lo que dice la protagonista claro, dice, sí, Bueno, mañana verdad. lo pensaré Total, mañana será otro día ah, es, excelente. Es, es el mejor final que puede tener una película No, no, es excelente Yo de ahí se la robé a Florchi Porque vos Florchi la tomó de la película Y yo se la saqué a Florchi Este... Sí, sí, cuando viste cuando viene todo mal y decís no claro. todo me sale mal, bueno, mañana lo pienso. Claro, no es buenísima pues. la frase. Dormí, total, rajás, total, mañana. Mañana, chicos, el otro día. Sí, que no, te ha pasado bueno esa frase. Claro. Sí, sí. Bueno, la consigna de hoy, Flor, es ¿Qué es lo que no volverías a hacer en tu vida? Que a ver Ay, si te pones a pensar. Sí. ¿Qué lo que sí, yo, por sí. ejemplo, lo que conté recién era que no volvería eh, hablar con un jefe en alguna fiesta en un, cuando ah, tengo alguna que otra copa de más. ¿Sí? Sí, Porque sí, a veces sí, sí, uno... Eh, eh, eh, a veces uno... Por lo general con el jefe a veces se pelea. Entonces... Eh, le decís, te, te excedes un poco con las palabras, con lo que decís. Entonces, sí, es verdad, a veces uno eh, encima en, en ciertas, ciertas ocasiones y fiestas, es verdad también no haber tomado tanto para decir ciertas cosas. Claro, a veces uno se arrepiente. Que uno se destapa demasiado. ¿Te acordás claro. de la sí. Y sí. Me, me vienen tantas oh. pero no quiero dar detalles. Bueno, ¿no? con, vos decís, pero... esto le pasó a mi amiga. Vos decís, esto le pasó a mi amiga. Entonces, ya está. Viste <risa> que oh, oh, oh. Siempre, siempre le pasa a un amigo. Siempre la culpa la tiene la amigo, amigo. No, Claro, tío, La culpa la tiene el otro. Bueno, <risa> no, no quiere dar nombres, Flor. No, no bueno. quiere dar nombres. Pero es verdad que cuando uno toma de más a veces se arrepiente porque encima ni siquiera se acuerda lo que dijo. Claro. cuando cuando te están contando decís, no, no puede ser lo que me están contando. Claro, no, y no, esos momentos son irrecuperables. No, y, y... aparte, cuando uno, viste, se pasa de boca, que es un segundo. Claro, claro, no, terrible. Bueno, Florchi, después, bueno. Si, si estás por ahí en, en la compu. Pensalo dale, y lo publicas, claro Sí, sí, sí Lo voy a publicar mejor así no doy nombres ni Dale Bueno, entonces mañana por ahí eh, vamos al cine con estas recomendaciones tuyas ¿eh? Dale, dale, dale y, Aprovechen pero... este fin de largo para ir a ver alguna peli Bueno, dale, Flor, si te mandamos un Muchas beso Muchas gracias, grande. Flor Bueno, hasta el próximo miércoles Dale, Flor, y che. no se me descontrolen, ¿eh? No, no, quédate tranquila Después bro. tú... Ah, una cosa Esto ¿Sí? lo, lo, la, la había mandado del frente a Cintia a Que ver. suba las fotos de la, de la fiesta A oh, la radio del oh, bueno. Porque Cintia baja después de dos años las fotos <risa> Cuando ya son historias Y vos decís, es que esta foto es re vieja Pero está bueno, porque cuando yo la subo Parece que estuviese joven Entonces... Claro, es verdad, lo haces por eso Claro, lo hago por eso, para que la gente se crea Que uno se conserva re bien Y en realidad no. <risa> Es así, es así Bueno, es prometo no, Bueno, voy a tratar de mañana A ver si te puedo subir las fotos eh. voy No a... sé si mañana Pero bueno, en estos días claro. ¿Viste? No, dos años después No, este No te, no te prometo eh, Bueno, mañana voy a ver Voy Vas a, ver si a... Claro, me... Claro, me voy a hacer un tiempito Y te subo, total son poquitas las que tengo Claro Sí, o sea, hay, hay fotos comprometidas con, con un señor que hacía humor un poco de humor Que era un travesti Que estuvo sí. muy bueno fotos bueno, de, de sí, nuestras, sí, sí. de la productora, también acá jugándose por el equipo, eh, muy buenas no, ¿No? increíbles las fotos que hay para subir, que después las voy a, las voy a subir a, eh, en Facebook para que la gente se dé cuenta quiénes son los de Revolución Sonora claro, totalmente sí para mandarlos al frente claro, muy bien, Florchi, te mandamos un beso grande un beso y nos vemos el próximo viernes dale un Señor. beso ya. bueno, como siempre Flor, la posta lo mejor que podés ver Y lo que no, porque está bueno que alguien te recomiende, ¿no? Te diga, esto no lo veas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Te evitas un garrón y todo es por nosotros. ¿Cuántos chascos? Decir, si, bueno, te enganchas en la película y te quedas hasta el final de si la película. O te vas antes. Claro. Porque no la aguantás no, más. No pagaste nada. Bueno, escu quédate escuchando, carajo. Y ahora vamos con humildad. Zeg Del fin de semana Bueno, lo estabas escuchando, carajo Dijo humildad, estabas escuchando humildad Flavia Trevisan dijo No volvería a subirme a una silla de jardín Para agarrar algo de una estantería Sin antes mirar si tiene las cuatro patas Ah, no quiero volver a quebrarme un brazo. Muy bien. Ah, Nadia Trevisan. Eh, terrible estos, estos accidentes insólitos que suceden. Este, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. A veces uno se cree que es inmune este, y no. Abril de Lomas dijo, nunca más me volvería a subir a la montaña rusa verde del parque de la costa sin antes... Atarme bien los cordones eh, Le voló una zapatilla Claro, sabés que le voló Y a alguien le habrá pegado en la cabeza no saber. No. O alguien se fue con una zapatilla Ay, Imagínate sí. que baja la montaña rusa Y ve que tus zapatillas se sí, quedan ahí Muy bien Flavia Trevisan y Abril de Lomas Van a estar participando Por eh, la reunión de Revolución Sonora Que está muy buena Tiene ahora un logo nuevo No es el mismo logo Pero tiene una, una, un diseño diferente Está muy buena Y con bueno, otra textura, ¿no? Sí, con otra textura. Y eh, las lapiceras de Revolución Sonada están muy buenas, ¿eh? las, las hicimos el sábado acá en en, en La UAI con, con un con lo es? ese tipo de máquinas que hacen, las hacen en el momento, bueno, así que tenemos un montón de lapiceras para regalar con, junto con la remenda. Ellas van a estar participando. Bueno, tenemos más. Tenemos más, eh, más fechas para el sábado y para el domingo, pero antes. Quiero saludar a una persona... Muy especial para muy, nosotros. Muy especial, que dice que eh, odia que lo saluden eh, por su cumpleaños en el Facebook. ¿sí? Por lo tanto, ¿sabes lo que hace? Él pone una fecha errónea. ¿sí? Y en la fecha errónea lo saluda a todo el mundo. Claro. Entonces, eh, él quiere que, lo salude, que la gente se acuerde de él. Quiere ser importante y que la gente se acuerde. Y que lo tenga, y que lo tenga... No, dice... Dice que no, que no, que no diga que, que, que quiere ser importante. Pero él quiere que la gente se acuerde. Eh, que la gente se acuerde de su cumpleaños. Estoy hablando de Federico Ganesa, nuestro operador. El operador, feliz 32avo, cumpleaños, Fede. Ay, bueno, Ay, no, feliz no, cumpleaños. No, bueno, él no quiere. Él quiere que la gente se acuerde <risa> del cumpleaños. Pero es difícil, a la gente no le cuesta acordarse. A mí yo, yo me, no me acuerdo de los cumpleaños. A mí me da... <risa> A mí me, La verdad que yo tengo cero memoria, no me acuerdo. Este, es, comp es difícil. Pero bueno. Eh, Tenemos que anotarlo. Y el año que viene sigue siendo operador. Sí, si me acuerdo que El saludo. 24 de agosto, ponerle un comentario en el Facebook de él diciendo: No lo saluden, que es un farsante. Es, me es mentira. <risa> no, la productora lo saludó el 24. Es eh, de las cosas que hace. Bueno. Eh, vamos a la agenda que nos corresponde hoy. Por ejemplo, el sábado 26, o sea, este sábado va a estar Bomba Estéreo otra vez en Iseto Club, en Palermo. Punk Assault, Asalto Punk, va a estar en el Auditorio Sur de Temperley. Muy bien. La Tupaca, sí, va a estar en The Roxy Light, en Capital Federal. Manu Chao va a estar presentándose en el Estadio Malvinas Argentinas. Esto queda en la paternal. Bien, continuamos con el 26 del 11, sábado 26. Va a estar. Eh, La Zurda en City Bar Esto es en Martínez, Zona Norte Camelega se va a estar presentando En Chilao, San Antonio de Pago, Padua qué, qué buen nombre para un lugar, ¿no? Chilao Parece Chalao <risa> sí, no. Resistencia Suburbana Cameleva, Las Flores del Chino Señor Tenga van a estar Estas bandas en Auditorio Oeste Aedo Repito, Resistencia Suburbana Cameleva, Las Flores del Chino Y Señor Tenga el Sábado, ¿eh? Chica sí, Cameleba está haciendo una cantidad de shows increíble. increíble. Ah, también es una norte sí. Red Marks nuevamente se va a estar presentando Pero esta vez en Guevara, en San Telmo Muy pocas cuadras de donde está el estudio de Revolución Sonora Sí La aplanadora de rock Estoy hablando de Divididos Van a estar en el Teatro Auditorium De La Plata De Mar de Plata, perdón Mar de Plata, Divididos Es sábado a la noche Una banda que pasó por Revolución, una muy linda banda para ir a escuchar, se va a estar presentando en el Libario Bar de Palermo, ellos son soldaditos. Ah, mira. Bien, Gran Martel va a estar en Santana Bar en Ramos Mejía. Qué buen nombre tiene esta banda escucha. La Gran 7 se va a estar presentando en el Tribus Bar de Santa Fe. Qué buen nombre, ¿no? Para Panova. Fácil. Muy bien. Eh, Don Vilanova va a estar en la trastienda también en San Telmo. La Mississippi va a estar, para finalizar el sábado, presentándose en Ruta 26 Rock. Esto queda en Delviso. Muy bien. El domingo también puedo ir a ver bandas. Nos, Viste que los domingos son muy aburridos. ¿Viste que no sabes y qué hay que cortar un no, poco el aburrimiento, claro. claro. No vayas a ver tanto. Esta. Voy a ver yo a veces mucho stand-up también. A veces me, me llevo unos chascos con los stand-up. Y say, oh, no me, no me Y es que por lo general son muy buenos o... No sí. Sé. Bueno, eh, el que es muy bueno y lo recomiendo eh, Ojalá que vuelvan, eh, no están acá, están en gira en Colombia Son Improcrash Excelente Rodrigo Bello, un saludo que pasó por Revolución Sonora También excelente, la verdad que eh, Deja mucho que decir, está muy bueno Pero bueno, continuamos con las bandas Para el domingo, por ejemplo Punk, eh, Azul Van a estar en Auditorio o En Auditorio Sur, en Temperley Divididos Va a estar de nuevo presentándose esta vez En el Teatro Auditorium de Mar del Plata El domingo también, Red Marks va a estar en Dioniso, Dionisio Bar, en Flores. El otro yo se va a estar presentando en Group en Palermo. Continuamos la banda que estuvo los cuatro, los cuatro días que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la banda? Cameleva. Increíble lo que tocan, ¿eh? Kabul Rock, en Rey del Tino. Ya ¿eh? llega una banda con un nombre muy, muy fácil. Se va a estar presentando en The Roxy Live Bar, en Capital Federal. Una banda que viene hace muchos años tocando Una banda del rock nacional Ellos son Virus Van a estar en el Teatro Ópera City de San Nicolás No es la itinerante, pero Fiesta Clandestina y Alica Van a estar las dos juntas en GRU en Palermo Bien Mixture, Retrofuse, Bien Vos Son tres bandas distintas, te las repito Mixture, Retrofuse, Bien Vos ¿Sí? Son tres bandas van a estar en, Sant, en Santa Bar En Ramos Mejía Por último para el domingo tenemos a la Mississippi Que va a estar en el Club Tucumán Esto queda en Quilmes Muy bien, listo, esto es todo por hoy eh, Así que Ya Ya, ya sabés lo que tenés que hacer anota Anotá todas estas bandas Y... Y ahora vamos a escuchar a Descripción. Cualquier Strokes. cosa si te quedó algún dato afuera te metes en www.revolucionsonora.com.org en la sección agenda encontrás todo Muy los bien. Memes. Vamos con Machu Picchu de Straw. aires, son las 12 de la noche, 33 minutos nos estás escuchando a través de www.conexiónabiertavivo.com.ar Acordate que ya podés ingresar en la página de, de Revolución Sonora como decía recién Sebastián y de, bueno, ahí podés eh, ver las fechas, este, poder ver las notas que, pa, que, hacemos, que leemos acá durante toda la noche. Este, bueno, y te informas un poco de lo que pasa en el mundo del rock internacional y nacional. Y bueno, las noticias de actualidad. Todo junto en el mismo lugar. Muy bien. Escándalo mundial por el cambio de nombre de la rana Rene. <risas> Disney decidió imponer en Latinoamérica otra identificación y el público mostró su bronca. Lo que parecía una confesión se convirtió en un escándalo en Latinoamérica y en el mundo hispano de los Estados Unidos. Es que la conocida Rana René de los Muppets admitió que su nombre no era tal, sino Kermit. En lo que fue considerado una maniobra Disney para cambiar el nombre sin que nadie se dé cuenta. Esto fue, eh, mediante un diálogo apareció la Rana René <risa> diciéndole a los oyentes. Hola a todos, Latinoamérica, soy Kermit. Hace una pausa y dice, sí, sí, ya sé lo que están pensando, ustedes me conocen como René. ¿De dónde salió el nombre de René? Todo sucedió en México cuando fui por primera vez y me presentaron como René. Como no quise ser descortés, no corregí el error y desde entonces me llaman René. Esto fue lo que dijo el batracio más famoso de la televisión en una entrevista para la CNN Azteca. Claro. Así que mirá... Lo que pasa es que está de joder, es ¿Eh, René, no puede ser Claro, lo que pasa es que se está por estrenar la película Entonces debe haber tenido algún problema con el nombre Claro, entonces claro, si no es ser... un nombre R. Ay, ¿eh? Pero no, la gente lo va a reconocer como eh, La rana René y Peggy Que es el, la chanchita Este... Aparte sí. que la, la, la cual, vos fijate las cosas el, el creador, el degeneramiento Que hizo ahí, ¿no? Tener que una Que una rana René sea pareja De un chancho, es una cosa increíble Esto no existe en el mundo No existe esa una pareja, una rana con un chancho. ¿Qué quiere hacer? ¿Cruzar cosas que no... ¿Qué sale de ahí? Ah, no te imaginas. Una rana con cara de chancho, no puede ser... Horrible. Bueno, pasan cosas raras en el mundo y cosas raras en Argentina. Bueno, ah, ¿cómo un cuento esto? No sé. Ya se puede renunciar a los subsidios al gas, el agua y la electricidad. Por Internet. Viste que ahora podés hacer todo por Internet. Ya no es como antes que ibas a, a las oficinas y hacías reclamo. No, no hay nadie, no hay ningún operador, nadie que te hable, nada. ¿eh? Esto lo podés hacer por Internet. El gobierno dispuso el mecanismo para dejar de recibir ese beneficio en estos servicios públicos a través de la página del Ministerio de Planificación y ya está listado de los funcionarios que se anotaron. Entre ellos es nuestra Presidenta Cristina Debido Julio De Vido, Y Amado Vudú fueron los tres primeros Ya se puede renunciar a los subsidios Estamos hablando del gas, el agua y la electricidad Según fuera, eh, figura en la página del Ministerio de Planificación ¿sí? Así lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández, Fernández Y además aclaró que ya hay 2.500 personas Que se excluyeron de los beneficios ¿sí? que, que subsidiaba al agua, luz y el gas ¿sí? Parece que vos podés ingresar Sí, eh, y, eh, y ahí decís, bueno, yo la verdad, sinceramente, no quiero eh, que me subsidien, quiero pagar más <ríe> y no quiero que, que el Estado me subsidie el agua, por ¿no? Si vos vivís la gente de Recoleta, por ejemplo, ¿no? Si te sobra un peso y querés pagar de más, bueno, lo podés hacer. Eh, los primeros de la lista para no recibir más estos subsidios son la, bueno, la presidenta, como dijimos, el ministro De Vido, Amadou, luego los secretarios eh, de Estado, José López, Daniel Cameron y Juan, eh, Juan Pablo Schiavi, entre otros funcionarios que seguramente los podés encontrar. En eh, una breve conferencia... El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, puso de relieve que además varios legisladores y jueces también consultaron al Poder Ejecutivo cómo era el mecanismo para hacer la efectiva renuncia. Dice que parece que esto va viento en popa. Según él, dice, no, esto, la verdad es que todos van a desistir del subsidio. Ahora parece que todos los afectivos quieren pagar más porque les sobra la plata y porque no hay inflación. Entonces todos se van a meter en internet. Eso es lo que dice... ¡Supia! Yo quiero hacer una, un comentario y una reflexión al respecto. Ah. No digo que seguramente va a haber mucha gente que le sobra plata sí. y que realmente estaría bueno que esa gente... Si el gobierno necesita que paguen más ellos para que otros paguen menos, bueno, se redistribuya, sí. Eh, sin embargo, yo creo que si tan clara la tienen, yo me preguntaría por qué no tomaron esta medida antes de las elecciones. Nada, nada y lo mismo del dólar, lo que pasa es que nadie puede comprar dólares, nadie puede comprar 50 dólares, es una cosa increíble. Pero bueno, este, yo se los digo porque tengo fuentes bancarias fidedignas, tengo clave fiscal y puedo sacar con documentos a ver si se puede o no. Lo probé. A mí me dicen que el afip, por ejemplo, estipula: eh, vos tenés un, un, ¿no? una cantidad de dineros en base a lo que vos cobras, una parte para sobrevivir y otra parte para cambiar moneda extranjera. Según ellos parece que podés sobrevivir con muy poco dinero y no podés cambiar eh, lo que te queda, no podés cambiar eh, moneda extranjera, que si solito hay gente que le ha rechazado 50 dólares, bueno, ¿no? una cosa increíble. Y, y sin embargo las propiedades están en dólares. O Acá sea... vos en Argentina pagás una propiedad en dólares. El gobierno nacional dispuso el mecanismo para dejar de recibir ese beneficio este, los servicios públicos y por internet o también podés llamar por teléfono si es que alguien te atiende al 0800-888-8765. La verdad que vos llamás por teléfono. Ayer Yo el otro día llamé a la legislatura porteña porque estaba haciendo un trabajo sobre salud mental, no me atendía a nadie. Llamé a la gente del, del, del Frente para la Victoria tampoco, así que por eso. La verdad que si tenés suerte, llamá y por ahí te... Te podés comunicar este, La página web es www.minplan.gov.a ¿Sí? eh, Es una política pública que tiene como objetivo Supuestamente, según Aníbal Fernández Garantizar la universalidad del acceso a los servicios básicos Como el gas, la electricidad y el agua potable Con todos los cuidados del país Esas son eh, los, las respuestas que dieron a este nuevo nuevo proyecto, no sé, la verdad que no sé cómo llamarlo... ...y bueno, así que si la verdad querés, no querés pagar... Eh, ...querés que querés pagar, en realidad vos... ...y si que no te subsidien el agua, el gas y la electricidad... ...pues lo puedes hacer acá por internet. Igual a partir de la próxima factura... ...de cualquiera de esos tres servicios... ...va a llegar una, una carta muy hermosa... ...en la cual hay que aclarar... ...si uno quiere seguir manteniendo el subsidio... ...y el motivo... Y enviarla de vuelta, porque si no, automáticamente a partir de enero te lo van a sacar. Claro, así que tengan mucho cuidado, está pasando mucho también con, la, con las empresas de, de, de, de, de, de teléfonos celulares, que te, te, te ponen servicios en la factura, y vos, si no lo rechazás, te la cobran. Bueno, esto es un poco parecido a eso. Sí, presta atención cuando recibas la factura, que no te pasa esto que dice Sebastián, de... De que si no te daste, no te diste cuenta y no regresaste. Si realmente lo podés pagar y te consideras como que está bien, cosa de un objeto yo, bueno, entonces no la contestás y te lo quitan automáticamente. Cuidado, cuidado. Si no, porque... hay que contestarlo. Cuidado con el engaña pichanga, dice mi mamá. Es una, una frase. Una frase vieja. Lo dice mi mamá, por eso aclaré, no fui yo. Es de mi mamá. Bueno, vamos a escuchar ahora un poco de música y después seguimos con más Revolución Sonora. La revolución deportiva en Revolución Sonora. cantaba Charlie García, eh, el Monumental, podrá recibir 61.000 personas. Che, qué bueno, ¿eh? Bueno, bueno, lástima que River no va a jugar. Eh, River podrá recibir a más de 60.000 espectadores en el partido con Rosario Central. Ahí va a jugar con Rosario Central. Por lo menos eso fue lo que quedó estipulado tras una autorización provisoria. No sabemos, todavía es provisoria la autorización, Solo por el partido ante el Canala, Canalla o Canalla, Canala, se ¿sí, dice. Sí? Tras la gestión que realizó Daniel Pasarela con Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, y, eh, así que parece que la autorización es provisoria. El estadio de Núñez entonces podrá albergar, te digo la cifra exacta de 61.321 personas. Eh, Mucha gente. Sí, sí, sí. En eh, lugar de los 40.127 que habían en su momento estipulado. Eh, por el equipo decidió el trimestre celebrarse, esto lo habían dicho el 26 de junio, bueno, ahora lo, lo, lo renovaron, y River Play podría recibir alrededor de 60.000 personas. Mucha gente quiere ir a ver a River desde la B en, en el estadio River Play. Eh, está bueno, qué sé yo, estaría bueno que... Que, que se concrete, que se concrete y no quede en la nada, ¿sí? ¿no? Pues a veces estas cosas después mucho bla bla, mucho bla bla y, y queda provisoriamente ahí en, en la nada, pero bueno, parece que Pasarela hizo gestiones con Mauricio Macri y vamos a ver prontamente si se podrá se podrá confirmar esto. Por lo pronto la, la autorización es provisoria. Bueno, ojalá que dure y que quede porque es lo sí, porque... que hace falta. Sí, la agencia de control había exigido una serie de reformas en distintos sectores de la cancha Por eso era que estaba también suspendido Bueno, faltaban algunas normas de seguridad, de higiene y demás Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa Bueno, los resultados del día le fue muy muy bien a Independiente Ganó 4-1 colegiales Nadie esperaba que tenga una tan buena actuación O bueno, por lo menos yo no lo esperaba En un momento que quizás no, no es el mejor para el club Pero bueno Ya pasando a tenis, Ferrer aplastó a Hobbit, al número uno del mundo, sí. por 6-3 y 6-1. Así que está más cerca de clasificarse. Esto es el Master de Londres. Bueno, está bueno. ¿Te gusta Federer como juega? No, no, Ferrer. Ah, Fe, te entendí, Federer. No, Federer ah, le ganó, no sé Federer. pero no hoy. Eh, ah, no, está bien, entendí. Ayer Federer. a a Nadal una paliza terrible creo que fue ya te digo 6-0 y 6-1 6-3 y 6-0 increíble no, está bien, nunca le no. había ganado tan, tan mal a Nadal nadie bueno, bueno. el bueno. que está también en boca de todos eh, eh, es el eh, el Milán ¿sí? que le ganó al Barça de Messi ¿sí? el Milan digo Milán milanesa Milán y la milanesa, milanesa que me quiero comer sí Fue 3-2 eh, para el equipo de Guardiola que se aseguró el primer puesto del grupo, la Pulga metió el segundo gol y participó en los otros dos. En otros resultados, goleada histórica del Valencia. Es así, Leonel Messi sigue con su travesía por las canchas del mundo. Esta tarde dijo presente y demostró toda su clase eh, en el partido en el que Barcelona venció al 3-2 al Milán con como visitante. Claro, Barcelona le ganó a Milán. Bueno, tengo que corregir el resultado de Independiente. No había sido 4-1, había sido 4-0. Eh, y uno de los goles de Messi, te quería hacer un comentario, porque fue un penal que aparentemente pateó con... fuera de tiempo y el árbitro le cobró tarjeta amarilla. El arqueo se había tirado para el otro lado, se quejó muy mucho. Bueno, sí. está bien, Messi dijo, listo he visto perfecto. ¿Para dónde te tiras? Te tiro yo. Le tiró para el, la el lado el arquero acertó pero no la pudo regarrar porque la pelota fue más rápida así que igual festejó. ¡No, increíble bueno eh, partida, estas son sí? algunas de las noticias de deporte porque no no está Esteban Armayor que es el que se encarga pero tenemos más igual una, una más de, de la B Atlanta dio una sorpresa y eliminó a All Boys en los penales por 4 a 3 mira sí sobre la hora fue esto así que bueno un poquitito sí. mejor le va a Atlanta Bueno, eh, voy a, me voy a ir para el espectáculo ahora. Ah, me voy un ratito para el espectáculo. ¿Para otro lado? Sí, por, pero me voy para el espectáculo, eh, espectáculo internacional. Viste que la están criticando mucho a, a esta señora, a la princesa Leticia. Porque está muy flaquita. Muy flaquita. Como dice Susana, está re flaquita. La gente es muy chusma. Dice que, eh, la, si la ves en las fotos y si las googleas, la vas a ver que está muy, demasiado delgada. Y según voceros... Dice que eh, es por los nervios. No, no creo. Bueno, no sabes lo que, pobre, lo que está pasando. La están volviendo loca. La imagen de la princesa Leticia volvió a ser eh, el debate de, eh, de España tras difundirse fotos en las que se la ve extremadamente delgada. Ella está muy delgadita. Las fotos que causaron revuelos, una de las que se ve a Leticia junto a su marido, el príncipe Felipe de Borbón, en una cena de gala con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y su esposa. No creo que esté pasando hambre. ¿Vos si estará Ey, pasando hambre? No creo. No, bueno. Los medios españoles reprodujeron las fotos y no tardaron obviamente en destacar la exagerada delgadez de la princesa de Asturias. Por ahí... Sí, dice que no es la primera vez que, eh, que se la ve tan delgada a Leticia sí, en el ojo de la tormenta. Parece que está, está entendiendo algunos, pues, algunos problemas, pero sí que le está dando otras cosas que no es que no come. No, no, no, digo, pero por ahí está haciendo una dieta reservada, por ahí palea un poco, viste que la gente cuando palea... Pero no tiene tinta la, la princesa no, no. Leticia de, de andar de mesa. Bueno, y en otras oportunidades se debatió en España si la princesa no estaba demasiado delgada por los estándares de buena salud. Por lo general, viste que a las princesas se le exigen, exigen... Ah, pues eh, esto es un garrón porque sí. tienen que estar como modelo de sociedad todo el tiempo. Sí, no, no además no se pueden comer un, un sándwich de chorizo, no. un sándwich de milanesa. ¡Qué feo! Es increíble. Una así. hamburguesa de McDonald's. Uy, dije la marca. Bueno, no importa. ¿no? no podés, no se puede. Bueno, parece que este, la princesa está muy ligada. Bueno, son noticias que pasan en el mundo de espectáculo. Este, y te la contamos acá en Revolución Sonora. Como siempre. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo. <ríe> bueno. Así como que... <ríe> ¿Quién no quiere la cosa? Eh, eh, acordate que nos estás escuchando A través de... Nunca me, eh, Tengo una confusión con la página Porque le agregamos una palabrita, ¿o no? Claro, esto es www.conexiónabiertavivo.com.ar sí, Y nos podés ver también Y nos podés escuchar a través de la página web De nosotros Lo que hacemos es publicamos el programa Cada vez que lo hacemos Al, otro, al día siguiente, ese jueves En Facebook Así que si, si querés eh, lo podés escuchar por ahí te, nos, nos, nos buscás, te aceptamos Y escuchás el programa si te lo perdiste La verdad que la idea es que te quedes hasta la Una de la mañana escuchando. Claro, no, te la tenés que bancar ah, No te quedes mirando a la pegue Que te hace prender y apagar la luz todo el tiempo quédate escuchando Revolución Sonora A la pegue te molesta No, la pegue te, te enfoca la la la, la cámara en la, pu la puerta de tu casa y te hace sorprender apagar la luz y encima que ahora hay que ahorrar energía, claro, no la pegue. Sí, claro. Hay que hay que denunciar a la pegue que te hace sorprender a apagar. ¿Viste que a veces te pasa cuando vas, vas por una, pasás por la puerta de esos edificios que se prende la luz? Decís subí, debe ser la pegue ¿No? Que está adentro y hace. Está... Claro, viva los chorros. Bueno, hemos, observado. hemos llegado al final, no tenemos más nada. Por hoy, hasta el miércoles que viene. Acordate que esto es Revolución Sonora. Hoy pasó por acá Florencia Brañeiro en espectáculo en la operación técnica. Eh, a Federico Carenza en la producción. Noelia Pagano. Con ustedes, Cintia Alcadas. Y Sebastián Castineira. Muchas gracias. Es muy bien. Esto fue Revolución Sonora. Hasta la semana que viene. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.